La verdad que yo he visto mucho este tema, lo he estudiado mucho, he recorrido mucho Tucumán, he hablado con todos los tucumanos mucho, sé lo que sienten los tucumanos con respecto a esto, si bien es cierto yo no he hablado antes porque no he querido... Eh, hacer política con esto porque me parecía que como senadores no deberíamos hacer política con esto este porque es un tema que divide mucho la sociedad pero después de haber hablado con muchos tucumanos, recorrido voy a votar en contra de la ley que viene diputada.